El concepto de cosa es fundamental en la configuración de los derechos reales. Estos se conceptúan como aquellos derechos subjetivos que se ejercitan directamente sobre una cosa sin precisar para su realización de la conducta activa, de otro sujeto distinto de su titular y que se hacen efectivos frente a todos, es decir, no sólo respecto de un sujeto determinado. Así pues, inmediatividad y eficacia Erga omnes, son las dos notas características de estos derechos. En el derecho español, los derechos reales tienen, además, la garantía de su publicidad registral, pues todos ellos, tanto la propiedad, cuanto los demás derechos sobre cosas, son susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad. Y probablemente, no solo los derechos reales específicamente regulados por las leyes numerus clausus, sistema propio del derecho alemán, sino cualesquiera otros que puedan configurarse por la voluntad de los particulares Sistema de numerus Apertus. CFR LH Arte 2.2 RH Arte 2.7 DGRN Resol el 27 de octubre de 1947, el 14 de mayo de 2084, el 5 de febrero de 2086, el 13 de mayo de 2087, entre otras. No existe en el Código Civil Español un concepto jurídico de cosa. Doctrinalmente se afirma que cosa es. Toda entidad, material sólidos, líquidos, gases o inmaterial, por ejemplo, derecho moral de autor, derechos de crédito, de naturaleza impersonal, es decir, excluyente del cuerpo humano, total o parcialmente, con propia individualidad susceptible per se de ser objeto de tráfico jurídico apta para ser objeto de apropiación en virtud del ejercicio de un derecho independiente sobre ella al baladejo esta última característica el ser objeto de apropiación hace que las cosas tengan la quiba consideración jurídica de bienes cc art 333 el código civil hace una clasificación de los bienes distinguiendo entre bienes muebles e inmuebles es Una diferenciación importante, dadas las consecuencias jurídicas que puede conllevar la inclusión, en un determinado momento, del objeto de una relación jurídica, en una u otra categoría. Por ejemplo, es nula la donación de bienes inmuebles hecha sin el correspondiente otorgamiento de escritura pública, TS, el 23 de diciembre de 2095, EDJ 24489 o el diferente trato fiscal para la transmisión de un bien mueble o de un inmueble. Capítulo 1. Bienes. 100. A. Bienes inmuebles. 105. T.C. Artescientos. 34. Legalmente, tienen la consideración de bienes inmuebles. 1 grado. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. Nevocientos 107. Dos grado los árboles y plantas y los frutos pendientes. Mientras permanezcan unidos a la tierra o formen parte integrante de un inmueble. Nero 110. Tres grado. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. Nero 113. Cuatro grado. Las estatuas relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo Nero 115, 5 grado. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma en odiecio. 6º. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca o formando parte de ella de un modo permanente, número 121. 7 grado ...los abonos destinados al cultivo de una heredad... ...que estén en las tierras donde hayan de utilizarse... ...nero 123. 8 grado, las minas, canteras, escoriales... ...mientras su materia permanece unida al yacimiento... ...y las aguas vivas o estancadas, nero 125. 9 grado los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes... ...estén destinados por su objeto y condiciones... ...a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa, Nero 127. Diez grado. Las concesiones administrativas de obras públicas... ...y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, Nero 129. Once grado. Las rentas, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia... ...en cuanto graben con carga real una cosa inmueble, Nero 131. Tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. 107. FC. y 134. 1 grado. Son los inmuebles por naturaleza. Como señala algún autor, estos bienes son inmuebles. Los demás del precepto son considerados legalmente como inmuebles. El término tierra no debe dar lugar a su identificación con el terreno rústico. Pues en ese concepto entra también el urbano, los llamados solares. En los terrenos se comprende no solo el suelo propiamente dicho, sino también el subsuelo. Las tierras y los caminos son bienes inmuebles por naturaleza. Por el contrario, los edificios y las construcciones lo son por incorporación. La consideración de inmueble de una edificación o de una construcción implica necesariamente su adherencia al suelo dejará de ser inmueble el edificio que puede ser desmontado sin daño para los materiales que lo integran T.S. el 4 de junio de 1925. Incluso que estos puedan ser transportados de un lugar a otro. precisiones Las llamadas casas prefabricadas pueden ser muebles o inmuebles dependiendo de si es posible o no desmontarlas y trasladarlas sin que sufran menos cabo. En concreto, ...se ha calificado como muebles a los hórreos o paneras de GRN Resol... ...el 7 de agosto de 1863. 108. Los diferentes elementos que configuran un edificio... ...ladrillos, vigas, ventanas, puertas, tejas, etcétera... ...que son en sí bienes muebles... ...se convierten en inmuebles cuando se adhieren al suelo formando una construcción... ...y dejan de serlo para volver a ser bienes muebles... ...cuando el edificio es demolido escombros transportables, hay quien opina incluso que en un edificio abandonado a su ordinaria utilidad y destinado a ser demolido, sus elementos arquitectónicos, aunque de momento sigan adheridos al suelo, tienen ya la consideración de bienes muebles por anticipación. En muchos aspectos legales es también interesante la distinción entre inmuebles urbanos y rústicos, una diferenciación que no ha de quedar a la libre decisión de los particulares sino al lugar en que se encuentren los bienes, núcleo urbano o zona rural, y al específico objeto a que se destinen actividad urbana, vivienda, oficina, comercio o rústica agrícola, ganadera, forestal, TS, el 15 de abril de 2071, EDJ-178. Árboles, plantas y frutos pendientes mientras permanezcan unidos a la tierra o formen parte integrante de un inmueble. 110. S. Art. 334. 2 grado. Los árboles y plantas de toda clase, setos, arbustos, matorrales, parterres, etc., son bienes inmuebles por su necesaria incorporación al suelo en el que se encuentran, sin que puedan tener vida independiente de él porque en el momento en que existen y son utilizados separadamente del suelo, son elementos muertos que pasan a tener la consideración de bienes, muebles, leñas, troncos, etc. Bienes muebles por anticipación. Con independencia del concepto amplio de fruto, con la clásica distinción entre frutos naturales y civiles, este precepto del código hace referencia exclusivamente a los frutos naturales, los que producen los árboles y plantas a los que la misma norma se refiere. Y como en el caso anterior de los elementos arquitectónicos, los frutos son bienes inmuebles mientras se encuentran adheridos al árbol o planta que los produce, porque solo entonces tienen la característica de no poder ser trasladados de un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Se trata de bienes inmuebles por incorporación o, mejor aún, por dependencia. Y pasan a tener la consideración de bienes muebles en el momento en que se desprenden, natural o artificialmente, de su tronco matriz. Pero también aquí es posible hablar de bienes muebles por anticipación sobre los que se puede negociar como tales, aun cuando todavía se encuentren incorporados al árbol o planta, por ejemplo, compraventa de cosecha futura respecto de árboles frutales. 111. Precisiones. Uno es importante tener en cuenta que en la jurisprudencia se considera que, salvo expresa exclusión y pacto en contrario, en la venta de fincas rústicas con frutos pendientes junto al terreno se entienden también vendidos los frutos que sobre él existen. T.S. el 30 de abril de 2004, el 11 de junio de 2012. Además, los frutos pertenecen a quien adquiere la finca que los produce desde el mismo instante en que nace la obligación de entregar esta, es decir, desde la celebración del contrato de compraventa, Teoría del título y modo. Las plantaciones y sus frutos no tienen por qué estar incorporados a suelo rústico. La tierra, como señala el precepto, su adhesión puede serlo a cualquier inmueble, incluso urbano, por ejemplo, los jardines, públicos o privados, incluso los grandes maceteros de algunas viviendas, aquellos que no son fácilmente transportables. En cambio, la plantación hecha en una maceta que puede ser trasladada de un lugar a otro del inmueble, parece que tanto ella como la planta que contiene debe ser considerada como bien mueble.